Música Plata, salmon, oxymoron, Lady Gaga y Shilda Compuestos que se atraen, no tienen sanción Se merecen morir bien muerta. Simolón, Lady Gaga y Gilda Banalizando el mal, mintiendo sin parar Qué divertido es todo el tiempo Bienvenidos y bienvenidas a letter sermón este programa de radio que hacemos con Tristan Basile, Pati Mayoniz y yo que soy Manuel Mendizábal. Y en la operación técnica está el señor Álvaro Bretal. ¿Qué pasa con los volúmenes? Están descontrolados. Pa Patricia pedía menos y yo yo pedí más. Tremendo. una falta de comunicación. ¿Cómo les va? Ah, de... <risa> Qué difícil responder. Me lo preguntas en serio o es como Nada, para iniciar el salir, diálogo de en este programa de radio? Yo estoy mm, entre medio de muchas cosas, para decirlo de alguna manera. <risa> entre medio de dos fuegos. <risa> Bajo fuego cruzado. Estoy entre si sí, me siento me siento en, en, entre cosas que no puedo asir. Hacerse dice. Asir, asir con ah. mis manos como se hacen las asas. Vos Pati, ¿cómo estás? Eh, también. ¿Cómo sí. anda el Toto? Bien, bien, está afuera, nos está escuchando Venimos de un fin de semana de vorágine con el tema del cierre de listas y ¿Este fin de semana fue o anterior? Sí. No, este Este fin de semana ha pasado es que y por esa terminó. razón estamos tan difíciles de decir las cosas Porque todas explotaron ¿Vos quedaste en alguna lista, Tristan? Las campañas empezaron No, yo nunca quedo en las listas Vos, ah, nosotros sí ¿Vos, Pati, te alguna lista? Sí, con vos, Manuel Yo también Yo pido ya explícitamente que me pongan en las listas <risa> y, y no y me y ponen sacan Yo creo que tienen algo de mi pasado que no te conocen y no quieren <risa> Porque sos, es de, sos de Cava Sos de La Cámpora ¿Viste que La Cámpora la están dejando afuera? Sí, queda fuera de las listas Quedás fuera de las listas Estamos muy contentos con la candidatura de un tuitero En Twitter se está celebrando la candidatura de un tuitero Sí, aparte está en Nueva Buenos Aires, ¿o no? Sí, está en es nuestro... nuestro. En nuestro partido sí. En nuestro armado Técnicamente de, de Cava Que es el señor endemañado Que no lo, no lo conocemos Pero nos cae bien No nos conocemos Ah, seamos libres No sé No, no sabemos nada Solo sabemos que está en la lista Y que Está haciendo mucha publicidad Desde su La gente lo apoya plataforma. La gente lo apoya sí sí, sí, sí, sí, mal Yo lo conocía de antes ya Me pareció impresionante O sea, un tuitero Que yo conocía como tuitero de Ah, claro, yo también Yo también. Claro, Sí, yo también Y ayer eh, se um, mostró un chat en donde se abría la posibilidad de que lo incluyan con su arroba de Twitter como apodo. <risa> Eso sería ridículo, por favor, no. Pero creo que lo va a hacer. ¿En serio? Bueno, según esa conversación, sí. No, no. Así para mí chiste, Manu. Con Pati Mayonís pensamos también en que pueden ir nuestros apodos. Yo Hay vi unos ver. diseños de boletas. Hay ¿eh? que ver bien con las, con las leyes de apodos. Que decían Pati Mayonís... Vote Báthima, señorís, no puede fallar, no puede fallar. Hay que cautivar al, al público ni, ni que lo odiense. Bueno, eh, tenemos un montón de cosas. Hoy en vivo y en directo desde Costa Rica vamos a estar hablando con Santiago Motorizado. Es impresionante lo que va a decir. ¿Esto ¿Es, es real? Esto es real. Santiago Motorizado real. Eh, sí, creo Explorar que sí Con nosotros y desde Costa Rica Sí, porque va a estar en la columna de todo En el marco de la columna Del señor Luciano Laitó Bien Que es nuestro periodista del rock Hermoso ¿Te parece bien? el Bueno, y además tenemos Las Fijas El diario de Tercer Mon La foto del día Sí Santiago Abel Santiago Abel Santiago Abel ¿Cómo? ¿En, ¿En que nuestro amigo En su No, en su faceta De productor Ah Le mandamos un saludo también Gracias por ser como sos Bueno vamos ¿Qué a... historias que ah. está teniendo Santiago Abel? Oh, perdón oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, no quiero No puedo contar nada Porque es todo muy fuerte Pero Santiago Abel Como que a veces tira Por Whatsapp Historias Historias del Brasil Te escribe vos Escrito por Santiago Abel Yo pensé que hacía que ibas a decir historias de Instagram, pero no, también no No, hace. no aparte, me, me, me, me tira puntas. Siempre hay cosas extrañas. Sí, siempre hay cosas extrañas. Ahora mellizo subo en la última. No, no, tremendo. <risa> tremendo. Lo dejo picando. Bueno, vamos a aprovechar para mirar para otro lado y pasar a la siguiente sección. la foto del día que ya está subida a todas las redes sociales ¿no? el 33,3% perfecto ah porque no dijimos la vía de comunicación vamos ah. a aprovechar aprovechamos para decirles ahora estamos en eh, twitter somos arroba letersermon también nos buscan en facebook como letersermon y también estamos en instagram ¿cómo? letersermon bien que se escribe de con al final ajá ¿Y vos? ¿Cómo le dices el tercer mon? ¿La gente le dice distinto? Hay gente que todavía le dice LTM. podemos hacer el meme de... De Hermione diciendo... Se pronuncia el de Wingardium Leviosa. Ah, diga, se pronuncia el de tercer mon... No. No. Ya se está usando. ¿Por eso? Para otro... Para un candidato judío. Ah, es verdad. No ah, me di cuenta que era eso. No me gustó el cartelito. Bueno, la foto del día no tiene nada que ver con eso. Sí, con eh, la boda del año, como se la ha bautizado. Me encanta la boda del año. ¿Pueden dejar de chatear? No, no ya están en las redes sociales, estaba subiendo las redes sociales. Perfecto. Tenemos la boda del año, que es la boda que van a celebrar Lionel Messi y Antonella. Lionel, Lionel Messi. Lionel. Lionel. Lionel. Messi. Y Antonella Rocuzzo. Eh, nuestro, uy, acá me aparecieron diferentes diferentes eh, Messis. Diferentes Messis desde desde ¿Eh? el Messi más eh, el Messi más discapacitado de todos, que era el Messi de la el primer Messi. El primer Messi, sí, el, como el, el primer Marx. El Messi de problemas de desarrollo. Sí, eh, la Cepal, el Messi Cepal. El, sí. <risa> Messi acá retardado, después de, después Messi eh, más me, eh, soy canchero. Sí. Lagunso y Canchero. Y después fue como un, un camino medio hipster que está tomando Messi. Es verdad, es verdad. Eh, sí. Por terreno sinuoso se metió en algunos momentos. que barba, sí. que no barba, qué eh, rubio. Se acabó el rubio ahora, ¿no? Sí, está pelo corto. Pero se acabó hace poco. ¿Se acabó para el casamiento? Y sí, yo creo que sí. No daba, ¿no? No sé. ¿Y Antonio Larrocuto? ¿Rocuzzo? Antonella Rocuzzo, que parece que tiene una... Una historia oculta de, de macumba. ¿Qué? ¿Cómo? Estuve leyendo por ahí que parece que la familia de Messi le hizo como una macumba para que ella se aleje de él. ¿Cuándo? Se ve que no funcionó. Pero, si pero Para tiene que alguien que sale No, pero hace, mucho ah, hace mucho, ah, cuando era cuando era Sepal, Messi Cepal es, antes, no sé. es una es una historia larga la de Antonella Roccuzzo y, y Lionel Messi. Sí. Se sabe. conocen desde antes de que él tenga algún tipo de fama. Sí. Lo cual siempre lo cual le da un aura de buena persona. Sí, sí y de, de origen como de no sé, mayor fortaleza a la sí, pareja. Sí, sí, sí. Porque habla bien de los dos. Habla bien de ambos. Más, más de Messi me parece. Sí. Más de estoy Messi de acuerdo, ella es, es muy linda. Ella es muy linda igual, sí. No, pero no, más allá pero de eso Pero a ver si podría estar con todas las mujeres que se le ocurran en el mundo no, sí no, na, teóricamente na, na, teóricamente si no fuese Messi te diría que sí no Messi no puede Messi todo no ni a palo Messi quién sí ni igual a palo. sí puede, puede puede ni a palo no sé para mí sí bueno en la foto estamos viendo a una persona porque como decíamos es el casamiento de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo y en la foto están con eh, el señor Marcelo Tinelli un amigo de la casa. Sí. Está viejo, Marcelo. Está grande, sí, obvio. Como vos, Tristan, que vas creciendo cada año. Pero no envejecí como Marcelo Tinelli. Y no, pero tampoco tenés... Te tatuajes. Te <risa> faltan tatuajes y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Y un poco de fiesta. Eh. No porque no la tengas. Sino porque él tiene muchas. Y sí, me supongo. Me gustaría tener la capacidad de conducir un programa de televisión que tiene Marcelo Tinelli. Me parece admirable. Sí, a mí también. Y me parece un gran humorista también. Marcelo tiene es un gran humorista. Con, coincido, coincido. Llegó Luciano Leito. O la luchó. Todavía no revela... Vino con la camiseta, <risa> la camiseta. <risa> bajo, la camiseta no, bajo tremendo, el brazo. Tremendo. Con la que va a competir la trivi. Pero, pero eso es momento de otra parte del programa sí. radio. Eh, a los arribos del Kun Agüero y la vez Avesi se le sumó el de parte de los jugadores de Barcelona. Porque van llegando todos por el casamiento de Messi que es en Rosario. Yo escuché también que invitó a un amigo de la infancia con el que no se ve hace mucho tiempo Messi y al chabón le llegó la invitación. sí Estaba muy contento. Y salió a la nación. Salió a la nación, se va a comprar un traje. Iba a alquilar un traje. Eh, de la fiesta no solo participarán futbolistas, según supudo saber la tercera monja, sino que Marcelo Tinelli también será de la partida. Va a viajar mañana a la noche, confirmaron desde el círculo íntimo del conductor. Nicolás Vázquez y su mujer, Jimena Cardi, también darán el presente en la celebración. Mira. Y Cardi. ¿No? Acardi. Acardi. Acardi. La mujer de Nicolás Vázquez Nico Vázquez el actor ¿Por qué le dije Nisco? <risa> Confianza <risa> Lo siento cercano porque A veces lo veo en, en Instagram Stories Pero, pero no porque es cercano Sofía La magia de las redes sociales ¿A esto la, red ¿La boda historia. es mañana o es hoy? Creo que es hoy Porque en Twitter jodían con que nadie laburaba mañana. ¿Cómo hace un casamiento un jueves? Es obvio que nadie labura mañana. Pero hoy, es, hoy es viernes igual. Entonces fue ayer. <risa> ¿Se casaron? ¿Esta noticia? ¿Qué es esta mierda? ¿La por romper? <risa> También está invitado el gerente de programación de El 13, Adrián Suar. Aunque no se sabe si asistirá al casamiento porque debería hacerlo tras finalizar la función de la obra que protagonizó junto a Julio Chávez. ¿Qué? No sabe si llega. Ah. No le da el tiempo. No le da el tiempo. Todavía no decidido si viaja después de terminar la obra o si no viaja. Ah, qué datazo. Explicaron fuentes cercanas. Me encanta las fuentes. ¿Cómo será ser del entorno de, de Adrien Suárez? Un embole. ¿Qué haces? Nada. No, Adrien no sabe si llega. Explicaron las fuentes. <risa> Le mandas un mensaje. Che, Choco, ¿llegás a la, a la boda? No, no sé si llego. Ponés reenviar mensaje Y Chico. le mandas a tu fuente periodística El Chueco Suárez también es amigo de este programa sí, sí. Y otro gran humorista De este país <risa> nah, otro nah. Esa es una opinión personal Actor Di de diferencia, comedia Diferencia eh, eh, tu opinión personal de lo que opinamos como programa Es, es el Woody Allen argentino las, es un las, las, de las opiniones vertidas en este programa <risa> No representan necesariamente <risa> La línea editorial de La Tercer Mon ¿Irían a la boda de Messi si los invitaran? ¡Obvio! Pero ¡Por supuesto! Oh. Pero después sería la razón para no ir. Que me cae mal Antonella Rocuzzo. ¿Que estoy en contra de, de la FIFA? Estoy en contra de Messi. ¿De que se, de no pagó impuestos en Barcelona? No supuesta en contra de Messi si es una persona absolutamente inofensiva. <risa> ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué mal te puede haber hecho? ¿Vomitará en la boda? Esperemos que no. Mirá si vomita el cura. ¿Se Mira casan si por que... civil o por iglesia? No sé. Supongo que por ambas. Esos esos arque esas arcadas de Messi. Arcade Messi. Qué raras que eran, ¿eh? <risa> <risa> tenemos los comentarios en las redes sociales. Sí, Montego 1844 no es la ola, Montego simplemente <risa> dice, para mí que lo invitó a último momento, porque Leo solo invitó a amigos. Para mí que el, tinelli el, el tinelli, tinelli, el Tinelli, llamó por teléfono a Messi para salvarlo por el casamiento y Leo le dijo, gracias y por compromiso le dijo, te invito. <risa> no la funciona la si un casamiento. Tinelli. A Macri no lo invitaron. Seguro que no estaba invitado porque ya vemos que Leo no necesita invitar a ningún famoso o famosa inútil para salir en las revistas Pero no es un famoso inútil Marcelo Tinelli. ¿Qué es ser un famoso inútil? Marcelo Tinelli no Lo invitas a este misógino y proxeneta Pero a Ronaldinho no lo invitas <risa> Porque Ronaldinho es un feminista no jajajaja ja, ja, ja. Ronald... Ronaldinho fue, invitó Pero ya avisó que no asistirá, informate Informate Ah, que lástima que no va Ronaldinho sí, Como lo quiero Ronaldinho de ser uno de los únicos brasileños que, que lo quiero, con el alma mira <risa> ¿por qué tanto? Porque me parece una persona fantástica <risa> Parece transparente, ¿no? Sí, transparente, transparente Transparente como una medusa Sí Sí ¿A Macri no le invitó? No. Podría haberla sacado, entre baile y baile, dice Gredo, 1978, sabrosos secretos de evasión fiscal, <risa> en lo cual Don Mauri tiene un doctorado y un máster. Ja, ja, ja, ja, ja, Sabrosos. Bueno, ¿Sí? llegó la Greta a través de sabrosos secretos. Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Cuál será el menú? Ay. No asado, sé. tiene que ser asado. ¿Un asadito? No, Álvaro ver, lo sabe. Álvaro sabe el menú. Tremendo. Te ¿Cómo? Fushi primero, vamos uh. bueno, a empezar. Y después se sigue ah. con una bondiolita. Bien, bien. Me parece bien, bien Lionel. Lionel. <risa> Sushi bondiola, igual raro. Lo, lo mejor de dos mundos. Nuevos ricos. Eh, sí, sí. ¿Habrá sido Antonella ahora ha sido... Antonella, Antonella. Leo. Marcelo, eh, lo, todos lo tratan de narco, Marcelo Tinelli. ¿Pasó algo que no, no me estoy enterando? Yo sí. Le, tomar eh, nada le, le dicen que, que le lleva un regalo directamente traído de Colombia... Después que deje la blanca. Epa. Y todas... Eh... ¿Qué regalo de casamiento se le puede hacer a un tipo que gana más de 40 millones de dólares al año? Buena pregunta. Cualquier cosa que le regales parece una pavada al lado del poder adquisitivo. Y le responden. Leo pidió que le regalen dinero para su fundación. Sí. Ah, es verdad. Y sin embargo su amigo invitado no quería cumplir con, con el deseo de Leo y le quería regalar unos gemelos de los que se usan en las camisas. Ah, vi. Vi la, el mismo video que vos. es un video? Ah. A Tinelli el dicen no sé. gruesa Dice Pepa y Mojerna Está en todos los asados Me parece malísimo Porque se puede decir carne también por ejemplo Está en todos los asados, parrilla Aparte yo conozco un montón de asados Donde no es Tinelli ¿Quién es Agustín Casanova? ¿Es famoso? No sé, no, sé. No, no sé Tiren cohetes, haciendo los motores Dice hermana Sol, no tiene sentido Ningún tipo de sentido de comentario un médico para la gorda. Ah, la gorda. ¿Estás hablando de vos, Marlon? No, no, no, no. ¿Estás bien, Manu? Desmiento. Un médico allá de Cristina. Parte médico. <ríe> un médico para la gorda. La gorda Su y Mirta, que les debe haber agarrado un bobazo por la envidia. En el casamiento de México a estar Rombay y Marama. ¿No es mucho? ¿En ¿No ¿no Las dos bandas. ¿No es como lo mismo? Y sí, es faltan dos Totora y ya primero está. Primero se sirve Coca-Cola y después se sirve Pepsi. <ríe> Pero tráeme uno de los dos, que está bien. Aparte, poné Marama, ve, ¿eh? bien, ya está Marama. Y después viene la Rombay, que es igual a Marama. O sea, no, es bien. la copia de sí, Marama. Es verdad. O no sé quién vino primero. Después Fabián. en las fotos del casamiento van a decir, ¿Este era Marama o era Es <risa> imposible saberlo. Eh, eh, llama la atención la... ¿Messi de chiquito? La ausencia de Shakira. ¿Pero no viene? ¿No va? No va. ¿Viene? Sí, viene, viene, me parece. ¿Viene Entonces no, no llama más la atención. <risa> ¿Messi de chiquito no se parecía un poco alusión a Laitó? Uy, uy, uy. Tremendo. Messi y Laitó <risa> Messi y <Laito. risa> No creo no sé, que salga. No sé. Yo había leído que Shakira no venía porque estaba peleada con Antonella porque... Le robó a Piqué. Porque, ah. claro, porque era amiga de la exnovia de Piqué. Y como que todo mal, cuando Piqué la cagó a Shakira. No, la cagó a la exnovia <risa> con Shakira que era amiga de... Pero no, evidentemente viene. Ah, pero... Hay muchos chistes sobre que Pipita Higuaín se confundió del lugar y está en Barcelona. Sí, me tienen podrido los Basta. chistes ya del Pipita Higuaín. Ya Guayín. está, ya sí, está. Encima pasó. te recuerdan un momento de mierda... ¿Qué es el Pipita Higuaín? Sí, y, y e, errando goles. Porque la verdad yo no tengo nada contra el pipite Higuaín como persona, fuera de la cancha. Ahora, como, jugador <risa> como, de la como jugador de la selección. la selección me es? parece un drogadicto. <risa> Al Pipa Higuaín, errador de goles... Qué odioso el Pipe Guayín. Che, el casamiento es en Rosario, ¿no? A todo esto. Sí, es en Rosario. Sí, sí. Sí, los orígenes, las fuentes. ¿Terminaba jugando en Newells? ¿Messi, mm, y su carrera? Él no, él dijo que quería retirarse en el Barcelona. Pero en un momento dijo que iba a jugar en Newells en un momento. ¿no? Sí, pero... que Son hecho? incompatibles, claramente. Newells y... La verdadera historia de Messi. Mira acá está Juan Antonio, muy joven los dos. En el City Center se casan. La fiesta, es en el, en el centro, en el centro de Rosario Ahí en, en el City en Santa ca calle 8. Lo pusieron en inglés pero desde una traducción Mirá que qué jóvenes Ahora, ¿Dónde están, esto, a mi me parece Hay un paralelismo entre el matrimonio de, de Cristina y Néstor Y el de Messi, si se me permite no La comparación y el de, A ver, esplayate Y el de Messi y Antonella Porque Antonella Como Cristina, es una mujer Bella Muy bella. Messi, como Néstor, son personas con la cara deforme. O sea, tienen, ¿Qué es el paralelismo? Tienen problemas en la cara, pero se destacan mucho se destacan mucho ah, en lo que son hacen. Son carismáticos. Se destacan mucho en lo que hacen. Igual, Para mí es eh, un paralelismo que está uh, sobre la mesa. ¿no Cerrá todos los micrófonos no, y dejálo a Tristán Caritán si solo. Si ustedes no lo quieren ver, no lo vean. Pero el paralelismo está sobre la mesa. Está claramente sobre la mesa. Puede ser, puede ser, la gente que opina en las redes sociales Por favor ha Hagamos sí. una encuesta, ¿te parece que el, el, <risa> ¿Hay, un el... hay un paralelismo entre el noviazgo de Cristina y Néstor y el de Messi y Antonella? Respuesta, sí, no, no sabe, no contesta Bueno exhaustivo y excluyente ahí, ahí se hace, a la orden eh, Bueno, no tenemos nada más Ponen decir. la canción porque Pati está chateando Si, sí, cualquier cosa Si no lo que haces gritar, boludo, aquí sin terrorismo y me Pero gritaste La, la verdad prefiero ir abajo A bueno. tomarme una birra Tenemos un oh, común bueno. denominador que fue Curado y coordinado Por el señor Luciano Laitó Que va a estar eh, dentro de algunos minutos Con nosotros Y eh, según entiendo El común denominador son Novedades 2017 oh, Que bien Así que vamos a empezar escuchando eh, del guitarrista de Black Kiss, que se llama Dan Euerbach. ¿Puede ser? De su disco Waiting on a Song, la canción Shine on Me. Porque la verdad es que yo no tengo nada contra el Pipite y Wayne como persona, fuera de la cancha. Ahora, Pero Como jugador, de, <ríe> como la jugador la de la selección me parece un drogadicto. <risa>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 Viernes, 30 de junio, desde las 9 de la noche, toca la Flower Power, festejando sus 12 años. Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. Desde la Ciudad de La Plata, transmite. Radio Nauta, 106.3. Radio Nauta, 106.3 radio nauta está sucediendo Le tercer mundo okay. ya llega el diario del de Le tercer mundo Alemania aprobó el matrimonio igualitario. La iniciativa fue votada por 393 alemanes integrantes del Parlamento, a pesar de, de que Angela Merkel y otros 200 eh, parlamentarios se opusieron a la medida. La sorpresiva votación se dio en vistas de la campaña electoral y la búsqueda de, posibil, de posibles aliados a la canciller. Fueron 83 las veces que el tema se llevó a debate parlamentario, del 2005 a esta parte. Esta vez el reclamo social fuertemente instalado en las calles alemanas tuvo lugar gracias a un cambio de posición de la canciller Merkel. Ni lerde ni perezosa, consciente de que desde que la desde la Segunda Guerra Mundial ningún partido pudo gobernar Alemania sin establecer acuerdos y que en septiembre de este año habrá elecciones donde ella busca ser reelecta, revisó su firme posición en relación al proyecto y dio libertad a miembros de su partido de la Unión Demócrata Cristiana. Mira la canciller votó en contra, pero fueron alrededor de 80 miembros del bloque, del bloque conservador los que permitieron la aprobación. Por su parte, los promotores de la ley se felicitaron por el logro histórico alcanzado y reivindicaron la lucha durante décadas de los derechos de la comunidad LGBT. Numerosos activistas estuvieron presentes en el Bundestag, que comenzó su receso luego de la votación. Llega tarde, pero mejor tarde que nunca, afirmó Klaus Hetz, director general de la Federación de Gays y Lesbianas de Alemania. Alemania se convierte de esta forma en el país número 23 del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. ¿Qué viene, eh? Braben. Bueno, que hacerlo, había que hacerlo. Bueno, parece que... Mmm, está bien, qué bueno. 23 países, ¿cuáles serán? ¿En qué posición estamos nosotros? segundos nah, no sé. Ni idea. No, ti crees que busque el ranking por de favor. países? Por eh, igualitario. ¿Ranking? Sí. Claro, la, los alemanes. Yo los, los tenía más... ¿Más liberales? o, -o Open-minded. Sí, porque en Alemania, por ejemplo... ¿En eh... Alemania, por <risa> ejemplo? Yo, habíamos leído, no sé si en este programa, en el, el, el programa anterior, que a un niño... Cuando recién nació, todavía no se le pone un género, por ejemplo, en Alemania. Ah, el neutro. El neutro. Igual por la cuestión de del transgénero, de, no, el intersex. Intersex. Sí. Bueno. No está ordenado, ah, o por ahí está ordenado por orden cronológico. Si está ordenado por orden cronológico, somos el país número 10. Recontra bien Puede Re ser Recontra bien Puede ser Y arriba vienen Países bajos Bélgica, España, Canadá Sudáfrica, Noruega Suecia, Portugal Islandia Nosotros Dinamarca, Uruguay Le primer ganamos mundo. Uruguay Somos Con eso primer ya, mundo. Está, ya está. primer mundo Primer mundo ¿Cuál está. es el primero de todos? Países bajos Países bajos Demasiado Me parece demasiado Museo bajo Qué, <ríe> ¿Qué, qué pesado que está Wikipedia Está peor que yo Con la campaña oh, financiera Oh, ¿eh? loco Dío que alguien ya, le dé plata a Wikipedia. Me da, me da pena ya. Pero genera algunos buenos memes. Sí, sí. <risa> Para mí el presidente Macri tiene que salir y decir vamos a pagar todo lo que pide Wikipedia si se deja de joder a toda la población argentina, por ejemplo. Y ahí hay... Jimmy Wales. ¿Cuánto sería? No es mucha plata. que 30 quieren. pesos por argentino. ¿Cuánto se 30 por 42 millones. ¿42 millones? ¿Te da es 3 un... por 4, 12, 120 mil millones? No. 40. Sí. sí, puede ser. Sí, sí. Es un montón de ídolos que quieren. Se robaron un PBI. Pero ellos no quieren eh, que toda la población, la población que no la, que no lee. No, no, no puede ser 120 mil millones. T Tiene que haber un par de ceros menos. Puede ser que sean 12 mil millones. A ver, 34. No. Bueno. 40. <risa> si, lo, si los si devuelven todo lo que se robaron por ahí Wikipedia se puede salvar. ¿30 mangos le piden a cada uno? Sí. Si gana sí. Cambiemos en estas elecciones, van a devolver el PBI y van a ir todos presos. De... 1200 millones de pesos quieren. El día que intenté aprender a tomar Fernet. Ah, así es. Yo pensé que iba a pasar algo después. No, bueno, entonces releo. El día que intenté aprender a tomar Fernet. Las experiencias de un extranjero en la Argentina. La primera vez que lo vi fue en un concierto de rock argentino. Un vaso viajero, entre comillas, hecho con la mitad de una botella de 2 litros de gaseosa. Un viajero. Algun <risa> Algunos traían un escalpelo para cortar el envase, que es un escalpelo. Otros quemaban el borde del plástico para no cortarse la boca al inclinar la bebida. Indios. El resultado, para mí, una novedad. Es una institución argentina, el vaso comunitario del fernet con cola, que suele ir acompañado de cánticos de fútbol y humaredas con olor a choripán. Aunque estés en tu casa. <ríe> <ríe> Fuera de Argentina hay en general un estilo de consenso sobre la definición del fernet. Tal consenso es que sabe a remedio. ¿Qué saben? Y no es del todo mentira, literalmente. Pero ver en el concierto del Indio Solaria cientos de miles de personas empinar ese vaso como una bandera de unidad y alegría me hizo querer indagar más. Y encontré que el Fernet con coca no es solo una bebida, es un símbolo de Argentina. Su amargura no es lo principal, pero sí un elemento. Porque encontrarle el gusto te hace especial, te hace argentino. Porque se toma con pomelo. ¿Qué? Por eso eh, el fernet con cola sabe a remedio. Estas notas le encantan a Tristán. Pero no puede hablar. Ja, me encanta que estés censurado. No, no. ¿Qué haces? Apaga el micrófono, Álvaro, por favor. Hola, no hola, hizo hola. la tarea. Listo. Quedás fuera del aire. En Italia el fernet se toma después de la comida y puro en cantidades módicas. Pero en Argentina se mezcla con Coca-Cola y en palabras del servicio de toxicología del Hospital Fernández en Buenos Aires se beben cantidades alarmantes. <risa> <risa> Tristán Una no puede autorizada. más, no puede más. ¿De dónde salió el servicio de toxicología de repente el testimonio? tiene nada que ver con el...? Y bueno, el extranjero quería... Palabras se del servicio y... de toxicología del Hospital Fernández. El Fernet con cola se beben cantidades alarmantes. Es de lejos el país que más fornés consume, casi un litro por persona al año, según el International Wine and Spirit Research, un centro de datos sobre licores. Me encantaría trabajar en el International Wine and Spirit Research. Y aunque sigue siendo la tercera bebida nacional después de la cerveza y el vino, el consumo de fornés aumentó en eh, 405% entre 2004 y 2015, según la consultora ABC. Una locura. Primero fue el derroche, la opulencia y el dólar barato de la presidencia de Carlos Menem. Luego una terrible crisis económica en 2001 que disparó la pobreza. Y después, tres gobiernos de es izquierda. Es un abstract. Es un abstract que después se va a llevar el chabón para presentar en algún lado. Tres gobiernos de izquierda, pero... Que en medio de una bonanza exportadora enriquecieron o suicidieron a los más pobres. A la década kirchnerista también se podría llamar la década del fernet, dice un estudio de ABCF. El Fernet dio el gran salto desde los consumidores del grupo etario que componen nuestros abuelos hacia el de los más jóvenes y en general hacia todo el resto de los consumidores de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa que el Fernet, eh, <coughs> ya entrando en la nota, es muy rendidor? Es rendidor. Es muy rendidor. Es rendidor, es rendidor y es... Eh, como que te, te emborracha bien, digamos. Y cuando sos joven te emborracha más. Sí, y, y no no... Por para aprovecharte con cerveza tenés que llenarte, llenarte, llenarte, con mucho cerveza. Claro. En el Fernet, con dos fornecito Estás bien. Estás bien. Sí, sí, sí. Igual la coca te infla también, ¿eh? <risa> Como un globo. Como un globo. Acá le se queja Santiago desde Brasil y dice gracias. Irónicamente, me dieron ganas de tomar Fernet. A mí también me dieron ganas de tomar Fernet. Claro, pero vos podés. Pero, con, po pero con pomelo. Antes de que se hiciera popular en todo el país, el Fernet con coca ya era una bebida insigne en Córdoba. Una pujante y distintiva provincia del centro del país donde se bebe el 30% del Fernando que toman los argentinos. Qué, qué, ¿Qué poco, eh? ¿Qué calificativo le corresponde a aquel que le, le llama Fernando al Fernet? Extranjero. Igual, la verdad que para ser la provincia del Fernet deberían llevarse el mínimo el 50%. No, no. ¿Cómo que no? Pero hay 24 provincias. En y bueno, todas pero se en algunas no se toma Fernet. Por ejemplo, en Ushuaia. Sí. <risa> no es una provincia. En Tierra del Fuego. <risa> ¿Cómo en que no Santa se, Cruz. ¿Se bebe Fernet en todas las provincias? Sí, ¿o no? pero la capital del, del Fernet es eh, Córdoba. Tiene que acaparar un porcentaje más significativo. Yo creo que es un gran porcentaje. A mí me parece poquito. Son 3 millones de personas. Una barbaridad es algo descabellado. ¿Qué? <risa> ¿Estás hablando ¿Es de 30%? <risa> ah, no, no, me pasé, me pasé, me pasé. Perdón. No tiene nada que ver con el Fernet. Es la siguiente noticia. Lo que pasa es que había subtítulos. <risa> y quedaba bien. Qué barbaridad, qué descabellado. Sí, sí, perdón. No, porque pensé que era otra vez el servicio de toxicología del Hospital no, efectivo, Fernández. Conectivo, descabellado. Sobre la cantidad de Fernet que se tomaba. Pero no, terminó la nota. Bueno. Ahí terminó. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Me, me parece mal que no mencione que también se toma con pomelo Que haya discriminado Esta nueva forma de, de beber Fernet O con, con agua tónica, tónica. Acá los conservadores los conservadores La reacción conservadora se agarra la cabeza <risa> Rechinan Relinchan <risa> Basta con el Fernelo ese basta Yo, Yo lo que no sé es eh, ¿En qué momento se popularizó? ¿En los 90? Según esto sí Pero más en la década kirchnerista. En la década de los gobiernos de izquierda. los tres gobiernos de izquierda. Sí. Bueno. Bueno, fueron las la primera parte de las noticias del diario del tercer mundo. Vamos a seguir escuchando el común denominador que armó el señor Luciano Laitó. Lanzamientos 2017. Esto es de Los Espíritus, de su tercer disco, del de grupo de blues Ayahuasquero. Buena Alla, El blues ayahuasquero Le puso ¿Lo metaste vos? ¿O te lo corrobaste de alguien? Es una categoría propiamente laitoniana Tremendo ¿Es un laitonismo? Es un laitonismo Light <ríe> <ríe> eh, Vamos a escuchar La Mirada mm. la mirada te tiene mirá al hombre Él aguanta la mirada apretado en un suspiro ay aguanta la mirada el pasaje el pasaje el doble Y ninguno dijo nada El pasaje salió el doble Y ninguno dijo nada Hay demoras en el subte Y yo se aguanto Got it. Mon La Tercer Mon Chetos, clase medieros de humanidades Chetos, clase medieros de humanidades Chetos, clase medieros de humanidades Es algo descabellado, ahora sí. ¿El ferné con coca? Ahora sí, no. Es algo descabellado el rechazo oficial al proyecto de ley antivacunas. Así lo calificó Jorge San Juan, subsecretario de Estrategias de Atención y Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto de ley presentado en el Congreso para eliminar la obligatoriedad del calendario nacional de vacunación. El ministerio va a seguir con su conducta provacuna. Argentina es uno de los tres países que tiene uno de los calendarios de inmunización más completos, con 19 vacunas. Es un plan excelente y cubre todas las edades. Acá nunca se habló de reducir ni de cambiar el calendario. De hecho, siempre buscamos ampliarlo, le dijo San Juan a perfil. El funcionario se despegó del polémico proyecto presentado por la legisladora Paula Uros del bloque Unión Pro. Desde el Ministerio de Salud bonaerense también defendieron a las vacunas como herramienta de prevención a través de un comunicado señalaron que la inmunización es un componente esencial del derecho humano. A la salud, además de una responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Silencio de radio. Bien. Hasta acá venís bien. La iniciativa de la legisladora Paula Uros del bloque Unión Pro planteaba, entre otras cosas, que los adultos puedan desistir de la vacunación de los menores a su cargo y establecía que se debe alertar sobre los riesgos de las vacunas y tras ello dejar a libre conciencia del adulto si el menor debe ser vacunado o no. No llegó a tratarse en comisiones, pero generó una ola de críticas y alertó sobre la necesidad de que los legisladores tomen decisiones basadas en la evidencia científica. ¿Qué? Todo este revuelo generó una ola de críticas y alertó sobre la necesidad de que los legisladores ah, tomen decisiones basadas en la evidencia científica. Pensé que Pablo Urrós había... No, no, no, no. Porque entonces hay una legisladora del bloque Unión Pro que plantea... Que se saque la obligatoriedad el... de la vacunación. Planteó ese proyecto de ley, pero acá el señor San Juan... Parece que en el Ministerio de Salud no fue bien recibido Su y hubo sí. mucha crítica por las redes sociales, el periodismo, qué sé yo. Parece que no era algo que bancara al gobierno, por lo menos no sus áreas de salud, pero bueno. Bueno, bien. Sí. La verdad, eh, la, el, la última parte de que los legisladores eh, tomen decisiones basadas en la evidencia científica es algo que podrían empezar a implementar en general. <risa> no creo sí, que sí. se remita solo a las vacunas. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Qué bajón idearse una vacuna, no? Cuando sos chiquito. No, a mí no me gustaba sí, igual, Era de eh, esos Me faltan un par de vacunas ¿Sos tonto o te faltan un par de vacunas? Me faltan un par de vacunas España, golpearon a un DJ Que pasó 10 veces despacito Un DJ de una discoteca de Logroño, España Recibió una feroz golpiza Por pasar 10 veces la canción Despacito de Luis Fonsi Luego de que un grupo de jóvenes le pidiera que dejara de pasar el popular tema <risa> esteja Luciano Lighto Los efectivos de seguridad no pudieron controlar a los jóvenes Y tuvieron que llamar a la policía que finalmente detuvo a los 4 agresores Uno de los agresores intentó justificar su accionar Al explicarle a la policía que el Dishockey llevaba toda la noche poniendo la canción Despacito de Luis Fonsi Que le habían avisado que dejara de ponerla porque ya estaban hartos esta popular canción viene causando problemas también en Argentina, en donde hace algunas semanas un piloto se le, a un piloto se le quedó trabado un micrófono en un avión mientras cantaba Despacito y bloqueó por 15 minutos una frecuencia de comunicación de la torre de control del aeropuerto internacional de Ezeiza. Es una maldición. La maldición de Despacito. De Despacito. Sí, se están se están zarpando ya con Despacito. Está, está cruzando la barrera de lo de lo permitido. Hace mucho que no había un tema, así que fuera tan insoportable, en el sentido de que lo pasaran en tantos lugares a nivel, no solamente local, sino mundial. Internacional, sí, sí mundial. Y pasa que Luis Fonsi es bastante conocido a nivel internacional. Pero claramente la pegó, o sea, debe ser uno de los sí, temas sí, sí. más conocidos del la historia. Bueno, además, eh, ¿vieron cuando arrancó Marcelo Tinelli que lo invitó a Luis Fonsi a cantar despacito? Ah, ¿lo hizo cantar dos veces? Dos veces le hizo cantar. O sea, como que también causa ese efecto de repeat. Como, bueno, ya que estás acá, claro, claro. dos por uno. Cantá, muchacha, flaco. <risa> <risa> ya la canté de vuelta. ¿Puedo una acta? Una. <risa> ¿Por qué? Una cortá no, no, cortá, cortá el micrófono Porque buena, no sabe ni lo que nota, dice, no lo que dice. Está balbuceando Pero Le faltan anegota. vacunas Le faltan vacunas <risa> estaba balbuceando te faltan vacunas Al recital de Espineta le pidieron eh, Una de Invisible, Espineta Y dijo, al material de Invisible no lo puedo ni ver Está muy Tremendo. bien Pero se entiende, sí, es sí. un chiste, es de palabras <risa> Pero tocó un tema Invisible o no No, no Igual los recitales del flaco eran, eh, el público del flaco siempre muy intelectual y respetuoso, sí, pero la... siempre había gente gritando que toque distintos temas. Entre esos, muchacha, de forma sacada, y me acuerdo una vez que lo fui a acá al teatro Coliseo Podestá, había uno que le gritaba, ¡sexo, flaco, sexo! Y el flaco lo invitó a ir detrás de escena. Mirá. Para que se deje de hinchar las bolas Con Tristán tenemos una, una anécdota De exigirle a nuestros artistas Que toquen las canciones que queremos ¿Nuestros artistas? Sí, sí Pablo Bruera Pero exitosas en esta ocasión ¿Qué? ¿Exitosas o no? En algunos casos En otros, no tanto ¿Qué pidieron? Ah, vos una vez fue muy bien Sí, me fue muy bien En un recital de Norma bien. Le pedí un tema Chivas de Norma y lo tocó. Chalet. Directamente. Sí, dijo, sí, sí. Ese". De, pero después de haberlo pedido durante dos años seguido... Chalet, y... Insoportable. Y carajo. ahora lo que haces es que es trampa. Sabés que es de los que tocan haciéndose los que piden escuchar los temas y los pedís de vuelta y siempre. Entonces, sí, ya lo tienen guardado. No, no. La otra vez pedí uno que no tocaron. En, en claro estado de ebriedad cayéndome sobre el escenario. Me pelié con el Chivas porque... No, ese no voy a tocar. Pero como que no, la puta madre. Y bueno, todo, todo terminó muy mal después. Parece que hay un falso Messi. entrando <ríe> ah, sí, ahora? Sí. Es igual a Messi. Que es de Irán, ¿no? Sí. Es el iraní. Y Crónica dice, "El Messi trucho también se casará esta noche en Rosario." No, tremendo, tremendo. Es igual a Messi. Sí, es igual. Yo con Messi siento como una como un cariño medio como no tanto, pero medio con Harry Potter, como que yo me creí me, me crié y crecía a la par de Messi. Claro. Entonces como que tengo esa cercanía. Sí, sí, me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Qué sí, bueno, Manuel. Y es un poco más viejo. Es verdad, es verdad. Pero, pero con Harry Potter me pasa lo mismo también, eh. <risa> pero con Harry Potter es un poco más intenso el sentimiento. Yo estaba esperando que me llegara la carta de Hogwarts. Sí. Y nunca llegó bueno, Pasemos otro tema pues muy triste sí, Vamos a escuchar eh, dos canciones antes de que se venga la columna de Luciano Laito Seguimos con novedades de 2017 La primera canción que vamos a escuchar es de Juana Molina La diva local que editó Halo o Halo Su séptimo disco eh, La canción es Paraguaya Seguido de Katy Perry Ah, es bien variadito Que variadito. es una diva yankee que editó Witness, su quinto disco vamos a escuchar Tsunami Primero Paraguaya, de Juana Bolina Después Tsunami, de Katy Perry Mixtura cultural Quemará la ruda Preparará la poción en noche De luna Repetirá que se ilumina sempre va Si saben cómo nos ponemos para que nos escuchan Swim with me En el aire, FM 106.3. Hay muchas maneras de impedir hablar. Díganle que se deje de broma con la concentración de medio. ¡No! También tiene una no, offshore. ¡No! ¡No! Está en el directorio de no. una offshore. Centro Social y Cultural Olga vázquez Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3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 19.09, estás escuchando La Tercer mon por Radionauta FM 106.3 Y estamos con nuestro columnista de rock, el señor Luciano Laitó Que se vino engalado con eh, una camiseta de fútbol En lo que ya es una batalla a muerte Con otro columnista de este programa, que es el señor Nicolás Trivi Y bueno, este otro round que se está jugando Una, una gran camiseta trajo, ¿cómo estás Lucho? Bien, muy bien, sí, eh, eh, Trivi la vez pasada trajo una camiseta de un club que había dejado de existir Sí, es, el club La Paz Sí, la verdad, reconocimiento a esa camiseta <risa> A la trayectoria eh, Se respetan los rivales, me claro, gusta Claro, y yo barajé la posibilidad de traer eh, otra también de un club desaparecido, esta vez de Argentina Club desaparecido de corriente pero es una réplica entonces no me pareció honorable de mi parte porque la camiseta es una réplica claro porque ahora se hacen esas réplicas una réplica post mortem claro y para mí no como bien que tengas también que tengas código entonces escapé por la tangente y siguiendo la cuestión este andina traje esta camiseta del barcelona de guayaquil en ecuador que tiene tiene el número 9 además porque eh, perteneció al, eh, al desgraciado pobre el eh, Palomo Suriaga. Ah, el Palomo Suriaga. Sí. Eh, qué jugador, eh. Sí, sí, me la regaló el eh, Palomo Suriaga. Me la regaló el Palomo Suriaga, esta historia la voy a contar. ¿Perteneció? ¿Perteneció? La voy a cortar, la voy a contar brevemente. No, eh, me parece que ya ganaste. Trivi, Trivi <risa> tiene que venir con la camiseta de, de no de sé. Sí. Eh, claro. la que la consigue ahora en el casamiento años 90 viajé con mi familia a Santiago de Chile eh, estaba allí el Barcelona de Ecuador eh, jugando la Copa Libertadores enfrentaba creo que a Universidad de Chile y eh, esto es muy eh, loco pero estábamos en el hall de entrada del, del hotel Sheraton, que lo estábamos conociendo y estaba la esta, yo era muy chico y estaba curioseando a un plantel de fútbol profesional que era el del Barcelona de Ecuador Eh, y de repente eh, Mi papá estaba con la cámara de fotos Entra eh, por, la, por la puerta principal del hotel Claudia Schiffer Pero Esto, esto es, es literal Yo después buscar la foto y la voy a compartir Entonces entra con todos los patovicas, ¿viste? Los paparazzi <risa> quedan afuera de la puerta y todos los jugadores del, del plantel del Barcelona de Ecuador se querían fotografiar con Claudia Schiffer, pero el único en la sala que tenía una cámara de fotos era mi papá. <risa> no, no, ah, no, no, no, tremendo. Entonces empezó a disparar así eh, fotos, porque estaba Claudia Schiffer, y en una se pusieron como el palombo suriaga y otro atrás de Claudia Schiffer, así figuretti para tener una foto con Claudia Schiffer. Y mi papá sacó la foto y Fuimos a revelarla y después volvimos al hotel para ofrendarle la foto al palomo de Suriaga que la quería a cambio, por supuesto, de su camiseta y ah, por eso tengo esa bien. camiseta yo acá. Gran intercambio. Eh, Nicolás Trivisi, ¿estás escuchando el programa? Dice que está arriba de un colectivo y que se le corta, pero que... Sí. Mmm, yo creo que tenés que o bien rendirte... Y dice, al, el palomo un grande, pero no termino de escuchar bien. No sabemos si, si se, se rindió ya o no. Uriaga, que su supo deleitar de la, la tribuna de Independiente, de Independiente nuestro país, Valleñeda, sí. Y murió. Creo que se fue de Independiente al Barcelona de, de Ecuador. De y murió en circunstancias eh, Sí, en un oscurísimo episodio <risa> eh, de, de medio de sí, de ajuste de cuentas en Colombia. Tremendo. Sí. Así que esa es la historia de esta camiseta. No, la verdad, Lucho, yo no me diría en, en este sí, sí, sí, sí. momento dejaría de De, de, de, de conductar prometo, prometo que voy a buscar Justamente hoy voy a cenar a lo de mis padres Y ahí voy a buscar la foto ¿Y vos sacaste Para una foto lo... con Claudia Schiffer? No, yo no, yo no. ¿Y, ¿Y qué onda Claudia Schiffer? ¿Cómo es? ¿En vivo es igual de linda que en la tele en ese momento? Sí, era un... bah, pero yo era chico Era muy alta rubia. rubia Sí, era Qué bárbaro Parece Mirad. que Trivi está diciendo que la ve difícil poder superarla. Igual me gustó no es... me gustó esta superación medio dialéctica. Como que es una superación, pero con algo distinto. Sí, que sabe. lo supera, sí, pero en otro sentido. A mí me gustó que, que incluyó a una persona totalmente tercera. <risa> sí, sí. Pero, o sea, empezó con un famoso y terminó con una mega estrella. Para retornar al famoso. No tiene nada que ver con el fútbol. Un hipérbole tremenda. Contiene la historia No, la anécdota es genial no, no, Aparte no, tiene hay... puesto Una camiseta que le regaló El Palermo Zuriaga Que no, fue sí, muerto Ya sin Claudia en ya, Colombia Ya sin Claudia Schiffer Es una anécdota <ríe> sí, sí, sí. Pero espectacular sí, Que sí, la podría sí, sí. contar Darín Con Fantino Y tendría Un millón de visitas En YouTube Pero Ya o sea, estábamos bárbaros Con el Palermo Zuriaga <ríe> Metió pero... a Claudia Schiffer En el Sheraton <ríe> en el Sheraton de Río. La no, Lucho, gracias. Che, Lucho, de y de Chile, de Chile, perdón. La tenías la tenías guardada para una ocasión especial, para sí, dar porque, el batacazo y de repente toda la vida, toda la vida me quedó muy grande, por supuesto, me sigue quedando enorme. <risa> este, así que no la puedo usar, pero para estas ocasiones, bueno. Te vino como anillo al dedo. Me sirvió, sí. Te agradecemos en este momento. No, por nada. De una manera Pod tremenda. Podemos decir que, bueno, si Trivi había ganado la semana pasada, ahora pasaste a la punta hay que ver qué, qué pasa el mes que viene Y la oyentada que no conozca al Palomo Usuriaga Búsquenlo en Google Imágenes ¿eh? Porque se va a encontrar con algo distinto A, lo que por ahí sí. a ver, yo lo voy a buscar esto, esto, también, esto también es parte de la historia Palomo Usuriaga con Z o con, no, con ese. Ah, con no, no, ese, con S bueno. Luz Uriaga es con Z y con L villa Luz Uriaga Alberto Usuriaga, el Palomo El Palomo, gran jugador Ay, eh, No hay foto, no hay foto Bueno, ¿qué trajiste, Lucho? Trajimos novedades eh, de este 2017 sí. que en comparación al año pasado está mucho mejor hay un montón de discos buenísimos que están saliendo el 2016, a, a mi gusto, había sido un poquito este flojo eh, así que estuvimos escuchando eh, algunas canciones primero a, a Dan Auerbach bueno, lo vinieron contando ustedes Eh, pero además salieron muy buenos discos acá también a nivel nacional. Ayer eh, salió el nuevo disco de Pérez, una banda de acá que se llama el disco se llama Caracas. Gran arte. Sí, de eh, tapa. Eh, Gran arte de tapa, sí, un, es como el disco tiene muchas cosas, muchos elementos latinos, lo el disco de Pérez. Hicieron como eh, un se... giro ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, está en Spotify, lo subieron. Eh, también salió el primer disco solista de Luca Finocci, guitarrista de, eh, de Monstruo, que también lo estuvo presentando la semana pasada acá en la Ciudad de La Plata. Eh, una novedad de La Plata también es eh, una banda nueva que se llama Los Perceptibles. Este, eh, que Anoten, un, ¿eh? El disco se llama Guerrilla Global. Sí. Lo pueden buscar, está muy bueno. Bueno, los espíritus que los escuchamos que también metieron un disco eh, muy bueno, aguardiente. Eh, Santiago Moraes de los eh, de los espíritus también sacó su eh, disco Los Boliches, que es un disco corto. Hay nuevo disco del Perro Diablo también, este otra banda eh, local con proyección nacional, le podremos decir que acá Tristan levanta el el dedo pulgar. Eh, una vez una vez el cantante del Perro Diablo besó en la boca a Santiago Abel y a mí ¿No? ¿A ¿Quién? ¿No? Ah, están saliendo unas historias hermosas <risa> ¿Está? Bien? Mirás a mí, no me acuerdo Ah, sí ah, ¿En Pura Vida? Sí. No, no, no en, en, en la trastienda En la trastienda, sí Se bajó sí. Ah. En ese momento éramos muy muy fanáticos del Perro Diablo Íbamos casi a todos los recitales y tenía un público reducido Y, y nos caía muy bien el cantante Y en una de esas vino ¿Bajó? y bajó y les agarró la cara así y les dio un piquito Y de hecho, eh, estábamos con una amiga y a nosotros dos nos, nos ignoró completamente. <risa> Qué manera de ponerse en cuero el toma ¿eh? <risa> Pero lo, el los, be los, el besó, los besó a ustedes y... Lo veo sí, mucho volvió, volvió al, al, al, al guitarrista por Humanidades. Me parece que empezó o retomó una carrera en Humanidades. <risa> estoy dando profe profesorado de historia. <risa> y si estoy con alguien al lado le digo, ¿ese chico toca la guitarra o ¿no? Perdón, Lucho, que te interrumpimos, pero teníamos que contarlo. Sí, eh, la otra dimensión se llama el nuevo disco del Perro Diablo, eh, que justo hoy en Twitter anunciaron que por ahí antes de fin de año sale algo nuevo también, ahora hay un disco corto. Eh, oh. También sacó disco nuevo La Patrulla Espacial, con este cambio de estilo. Eh, el, el disco se llama Sobredosis. Eh, salieron discos también de dos eh, jóvenes músicos... Eh, mendocinos Que están haciendo bastante ruido se llama Uno es Simón Poxirran El disco se llama Zayeg Y otro, este Luca Bochi Su disco se llama Ahora Son dos chicos eh, sub-21 Muy jóvenes Que, que es... vienen de la escena de, de la capital mendocina Y que tienen este muy buenas canciones Yo en el verano eh, Tuve la posibilidad de ver una banda mendocina Que se llama Perras on the Beach Claro, Simón Poxirran toca en Perras on the Beach Me pareció malísima Ah, ¿no te gustó? No Bueno, ahí tenemos la opinión de Patti Magdalena capaz <risa> Capaz su disco solista Está bueno No, a mí Perros on the Beach no me gusta tanto Pero el, el, el disco de, de Qué elegante que sos Lucho De qué Simón Pox y Ran eh, Sí Y este que estamos escuchando que es Luca Bochi También, a ver subimos un poquito Ah, claro, otro estilo Eh, claramente me gusta porque es muy Charlie García, que también sacó un disco nuevo, que es una bomba, random. Genial. Genial. Sí, genial. Bueno, bomba, muy bomba. Bueno, es el bueno. disco del año, pase lo que pase acá hasta fin de año. Eh, y después también salieron algunos <risa> discos internacionales, como El Regreso de Gorilas, eh, Human. Nah. Eh, bueno, también sacó disco Bob Dylan, eh, Triplicate se llama, un disco triple. Eh, salió un disco también nuevo de... Turson Moore, que es el, el viejo Sonic Youth, eh, salió A Kind Revolution de Paul Weller, eh, el nuevo disco de Laura Marlin que se llama Semper Femina, que también busquenlo, está muy bueno. Ya eh, estoy eh, desconociendo algunos nombres. Sí, sí. Sí, bueno, eh, Laura Marlin es una chica inglesa, es bastante joven, este debe ser su segundo o tercer disco. Eh, que bueno, empezó haciendo una, una cuestión muy eh, íntima, es una gran guitarrista, eh, una cuestión muy íntima y acústica Y ahora abre, abre como una, una nueva puerta en este en este disco, que es, también está muy bueno Semper Femina se llama, Laura Marlin, la pueden buscar eh, Y también otro que volvió, Jamiro Cuey, ah, que viene a tocar además a, a Buenos Aires sobre fin de año El disco se llama Automaton y está bastante bueno, la verdad me sorprendió, está bastante bueno Um, así que esos son algunos eh, de los discos que, que tenemos um, por ahí podemos subir un poquito eh, lo de Luca Finocci el músico de aquí de La Plata que sacó un disco bastante particular este, para la escena Under a mi gusto que es un Pero disco llena. con muchas eh, colaboraciones todas las canciones tienen como un, un clima bastante diferente y en todas hay algún este invitado, están eh, su, su tío Tato Finoki que es un músico de muchos años acá en la Plata y que eh, es un gran músico, está Guilespi. Eh, hay varios, así que es eh, bastante recomendable el disco de Lucas, se llama La Velocidad. Eh, así nomás y lo pueden buscar, vamos a escuchar ahora un poquito de Barco, este que es una de las canciones del disco. Para no volver. Para no volver. ser una tormenta que pareix no serta que me serveu un tu que me deixi deje... palabra que destruya todo Esto es Luca Finocci, eh, desde su disco La Velocidad eh, Pero bueno, uno de los discos también que hizo bastante ruido acá en La Plata Y que lo está haciendo todavía Es el nuevo disco de El Matón por Policía Motorizado Se llama La Síntesis o' connor Lo estuvieron presentando a fines de la semana pasada Y a principios de esta en Niceto Eh, pero eh, Ya eh, se fueron, los chicos Empezaron la gira rápida y violenta eh, En eh, Costa Rica Desde donde nos está atendiendo eh, Amablemente eh, Santiago Motorizado eh, Santi, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué se cuenta de Costa Rica? ¿Cómo es Costa Rica? Es muy lindo A mí me hace acordar un poco, no sé A Montevideo, estamos acá en San José Que es la capital, pero tiene un clima como, viste, como un mar muy relajado, muy tranquilo el clima es eh, así, viste así bien caribeño ¿no? recién llovió un poquito pero pero el calor no se fue nunca y la gente así es como muy amable, muy agradable, todo está buenísimo. ¿Y dónde van a tocar allá? Nos estamos tocando en un festival que se llama FIAS, Festival de las Artes de Costa Rica y que medio que se hace en, todo el, en toda la ciudad, pero nosotros nos toca tocar en la Plaza de la Democracia, en el centro, un lugar que está buenísimo, porque es una plaza ahí céntrica, pero además tiene unas gradas, ¿no? Y recién fuimos a probar sonido, estaba buenísimo el escenario, eh, toda la técnica, nada, todo bien. A la noche tocamos en un par de horas, a las nueve. Eh, para allá llevan la lista que eh, tocaron acá en Niceto, imagino, ¿Por qué decidi tomaron esa decisión de intercalar eh, las canciones nuevas con el con el resto de la obra porque generalmente pasa que las bandas cuando tienen un disco nuevo eh, presentan todas las canciones nuevas al principio o al final y después eh, van metiendo las anteriores y con este disco es particularmente notorio porque el, digamos el disco nuevo tiene climas bastante diferentes al resto de la obra de del de mato Sí, no sé si es así. Vos decís que es así, que, todos, que tocan todos juntos las canciones nuevas. Y me parece que no sí. Estoy, no estoy de acuerdo. <risa> no. este, he, he visto recitales donde se tocaban todas las canciones juntas, me acuerdo, pero muy pocos. Eh, yo, por lo menos, en mi experiencia. No, no quiero generar una polémica con, con vos. <risa> no, no, no, la podemos <risa> abrir, la polémica. No no, no, lo que más... no, no, pero sí, qué sé yo, tocamos como de a pares, viste, tocamos... Ah, ni seto hicimos el tesoro y postales, eh, después hicimos la noche eterna y, y las luces, ya como de las 2. Y mientras intercambiamos las canciones de siempre. Eh y estuvien, tuvimos bien así, este, queremos un poco también que que se fusione con todo lo que ya venimos haciendo, ¿no? este, un poco la experiencia de Joven View tiene que ver con eso. Y para grabar este disco eh, bueno el sonido cambió bastante no solo por las condiciones técnicas que, que encontraron allá en, en sonic ranch que ustedes contaron que es un, esto es un disco que está en el, un disco un eh, estudio que está en el medio de la nada eh, que es, el dueño es un coleccionista de, de instrumentos que además los comparte con los músicos que eso está buenísimo eh, pero cómo trabajaron ustedes el, el, el cambio de sonido en el sentido de por ejemplo la sociedad entre entre gusti y manuel los dos guitarristas de, de la banda que antes tenían un rol y en, y en esta en estas nuevas canciones tienen otro totalmente diferente eso se fue dando visto cuando empezamos a armar las canciones eh, empezamos a encarar todo desde otro lado este, y ya de esa lógica empezaron a aparecer esos pequeños desafíos ¿no? de cómo encarar y producir los instrumentos este no sólo estaba la, el hecho de la canción de cómo podíaríamos encarar sino cada cada arreglo de cada instrumento eh empezamos a ponerle prioridad a otras cosas como las percusiones, los teclados este, los bajos tienen ya otro protagonismo y entonces a partir de eso era un poco esos espacios uno tiene que empezar a ceder y a sacar de otro lado se fue dando natural viste como todo, todo bastante de acuerdo para el rumbo que se fue que se fue logrando ¿no? eso está, está buenísimo sobre todo viste porque hubo puntos muy muy locos en el sentido de que hicimos cosas que nunca habíamos hecho que nunca habíamos abordado que siempre nos gustaron, viste pero nunca la habíamos hecho con la banda. Y de repente estar todos de acuerdo ahí en la misma sintonía ¿viste? no suele pasar a veces tan fácilmente. Y pasó y nah, fue mucho más divertido. Y contanos un poco la historia de, del sexto El Mató, porque ahora tienen, eh, digamos, para llevar <risa> estas canciones a, a, al vivo, eh, se incorporó un percusionista. Claro, es, es Pablo, nuestro... Que es nuestro Stella hace ya casi un año, no sé hace cuánto ya. Willy lo empezó a seguir en Instagram, descubrió que tocaba la batería muy bien en uno de videos que él subía. Este, así que lo invitó a, a, a los ensayos, ¿viste? Ya a las partes de las percusiones, sobre todo porque hay temas que tienen este un, prota, un protagonismo más más importante, porque siempre hubo percusiones en todos los discos, pero no con este protagonismo. Entonces, Había temas que sí o sí necesitábamos a sumar un integrante, ¿no? O ver de la forma de, de encararlos de otra manera, ¿no? Pero lo mejor era eso. Y lo sumamos, vino a tocar, la rompió, este, se acopló enseguida y nada, a partir de eso, ahí está, ahí está con nosotros en vivo. Jay, de las eh, de las repercusiones de, del disco eh, les interesa, ustedes leen esas cuestiones porque se, se dijeron eh, bah, se, se dicen algunas cosas como el, el paso al sonido al hi-fi, eh, saltar la barrera eh, del indie, cómo les qué, qué cosas le generan esas esas definiciones. Esas definiciones puntuales a mí me interesan un montón, las devoluciones que hay las cosas que las reacciones que generan las canciones. Sí, estoy estoy atento a eso. Después, esas cosas de, de generar categorías de, digamos, esto, dejó de ser esto, dejó de ser otro, no sé, eso ya no, en ese nivel, a ese nivel, no no no, no, es, no es un análisis que a mí me llame mucha atención, ¿viste? Eh, yo creo que va más allá de todo, lo que hacemos es música y, y me gusta, me interesa más que nada eso, ¿no? Ver qué genera la música, ¿no? las canciones, las letras, las melodías, qué reacciones así, los sentimientos generan lo demás. Este y, y eso, después qué lugar nosotros ocupamos como banda con, de ciertas características o sea, no son todo un encajamiento medio inventado, medio forzado que, que no importan tanto. Lo se entiendo, entiendo el análisis, no hay es que me parece una, una locura, pero no es algo que a mí me me importe mucho. Y una más de mi parte, antes de un breve este cuestionario, un breve ping-pong de, del resto de la mesa del de Lettersermont. De eh, el martes, cuando los vi allá en Niceto, eh, cuando tocaron Mujeres Bellas y Fuertes, eh, sentí que esa canción, para mucha gente, eh, para muchas mujeres en realidad... Tiene una significancia importante y me puse a pensar un poco en la construcción de la feminidad que hay en El Mató, que es un grupo que no tiene integrantes mujeres. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo, en, en los pósters, en las invitaciones eh, y en la tapa de los discos que ahora se repite, eh, aparece mucho mu las mujeres tienen un, un rol este protagónico y, y bastante particular dentro de eh, la lírica o de la simbología este del rock and roll vos lo, lo ves así cómo te sale este esta cuestión de que estén tan presentes eh, las mujeres con, con este rol dentro de la obra del Mató? Sí, no así obvio este, por momentos esa sale natural ¿no? y por momentos hay una idea de hay una inspiración ¿no? este, como que hay toda una lucha un renacer ¿no? de una lucha feminista que es como muy inspiradora es como muy emocionante vivir esta época y ver ese movimiento se va generando ¿no? la mujer como un actor político importante protagonista este, y con una potencia y una fuerza mucho más noble que otros actores políticos que están dando vuelta en el, por lo menos en el país ¿no? pero también uno ve que eso se va replicando en todo el continente y en todos lados y es como, viste, es muy emocionante y sobre todo inspirador ¿no? este, esas cosas de, de, de ir a luchar ¿no? por, los, por las transformaciones que uno necesita todo el tiempo en la vida, en los cotidianos Y eso de alguna manera, nada, creo que genera una influencia directa en nuestro arte, seguro. Santiago, ¿qué tal? Manuel te saluda eh, nuevamente. La verdad que un orgullo tenerte otra vez en nuestro programa. Yo te quería preguntar en relación a lo que preguntaba Luciano hace un rato, si tienen ese algún grupito medio ortodoxo que, que se les queje porque no tocan eh, o, o porque cambiaron sus temas y, y quieren eh, algo de los temas viejos que por ahí trataban... A, que no es tan distinto, la verdad, pero que por ahí trataban otras temáticas o que tenía otro sonido. ¿Tienen algunos que le dicen, che, eh, me gustaba más lo que hacían antes o, o cómo cambiaron y, y ahora no nos gusta lo que hacen? <risa> no, bueno, eso es normal, digamos. Y, no, es, es imposible, ¿no? Hacer algo después de tanto tiempo y que a todos les siga gustando o, o, o genere ese mismo impacto, o no más o menos, o que haya cambios. Es, es normal, no creo que no existe ninguna banda que, que, que, no, que no genere eso después por otro lado, cuando leo esas cosas este a mí, la verdad que me no sé cómo, cómo describirlo, pero un poco me gustan, ¿viste? por más que digan es una mierda, lo nuevo, aguante lo viejo en esa frase yo me con aguante lo viejo, aguante algo por lo menos de lo que hicimos ¿no? eso, este, eh, pero me, me hace acordar, a no sé, yo era chico y sí, ¿viste? Me, me juntaba con mis amigos a escuchar música y nos quejábamos de tal disco, de tal otro claro. pero siempre hablando de las bandas que nos gustaban las bandas que escuchábamos Este, viste es, es un análisis donde hay alguien poniéndole eh, todo el cuerpo a esa, a esa a esos cambios de artístico o lo que sea, ¿no? Es alguien que está interesado en lo que estamos haciendo, ¿no? Y me hace acordar a eso, ¿no? Esas cosas que uno que uno hace como como fan o como seguidor de una banda, este, que lo que generemos lo mismo nosotros en, en nuestro público. A mí me encanta, qué yo, te, te, en todo sentido, ¿viste? Las cosas buenas y las cosas malas. Yo me acuerdo del capítulo de Simpson cuando Bart Fantasea, porque una banda Que un lo llevó al recital y Lo que era Fantasea era que está tirado Todo arruinado <risa> ¿No? Era como una escena fea sí, digamos, sí, sí. De, de, de, No sé, de derrota y fracaso De una banda para él le parecía eso que era lindo Y un poco es eso, no es como disfrutar de todas Las cosas que suceden cuando uno tiene una banda Las cosas buenas o las cosas no tan buenas Yo no diría que es malo eso ¿eh? no, no, no, es, no es tan bueno como alguien que dice, me gusta todo claro este, Pero también es imposible Gustar a todos a, a la vez a todo el mundo eso lo que decidiste si existiera si habría que empezar a dudar ¿no? porque eso no es posible pasamos eh, ahora a hacerte un breve cuestionario que, que pensamos acá en compañía con, con Luciano la, la primera pregunta que tenemos es eh, ¿cuál es tu personaje de Star Wars preferido? Eh, bueno, es, es difícil no que tenés que elegir Luke, uno no Luke Luke Skywalker ¿Eh? Bueno, está bien, está bien, está bien. Lo estamos sometiendo no, no, a una tribuna Lucas, sí, sí. <risa> El aplausómetro Si, si sí, lo nombra yo en Lucas, una canción todo, Lucas... Tiene sentido no. No, Yo Lucas decía que Igual lo decía medio tramposo porque Para vender un poco las películas Las, las, las precuelas Que el protagonista de, la, de, de toda la saga Era Darth Vader ¿no? claro. Un poco lo decía para vender las precuelas Pero el protagonista <risa> es Luke, claramente Claramente el protagonista es Luke Bueno, segunda pregunta, eh, si tuvieras que elegir un instrumento para robarte, que puede ser un instrumento histórico, como por ejemplo el bajo de Gene Simons de Kiss, ¿qué instrumento elegirías? El, a ver, la guitarra de Johnny Ramón. Tremendo. Muy bien, muy bien. Muy, bien. Buen, muy buena elección. En... Sube el aplausómetro. <risa> Sube el aplausómetro. <risa> Me, muchas, muy, muchas cabezas afirmativas en la tribuna. Sí. y eh, Última pregunta, y en relación a una reacción que vimos en, en Twitter, en el Twitter oficial de, de El Mató, en relación a, a por ahí esto de lo que hablabas vos recién, ¿no? de, de las cosas malas de la banda, hubo un, un, un tuitero, no sé, que, que tuiteó que eh, un comentario en relación al público del Mató, eh, los, los llamó arregladitos o chetitos, y ahí la banda respondió desde el Twitter oficial. Por ahí iludiendo <risa> esa polémica. O sea, qué repercusión. ¿Qué? Es, yo respondí, y no, o sea, ¿viste cuando respondés lo ves solamente si llegís a las dos? Claro. ¿Viste? O, no sé, o, por, o quizás cambió eso, no, estoy, no estoy, estoy atentoso. No, creo que no, creo que no. <risa> Y, y, y me llamó la atención la repercusión que generó no quería tanta repercusión era una tontería, era una tontería. iba por DM la pregunta cuál es no, que iba un poco la polémica y tenía que ver con eh, qué cosas te molestan de eso o de qué no, en general, ¿qué Punto. cosas te molestan eh, en tu vida y, bueno, y también en tu como, como, como rockero, como estrella de rock? Pero algo, pero que tenga que ver con esto, ¿no? Sí. Cosas me molestan, cosas más importantes que estas, ¿no? <risa> de respondir me pareció gracioso, este, pero no quería que se genere tanta polémica. Después, ¿qué me molesta? No, no sé qué me molesta. Cuando, pero algo así, ¿no? Que tenga algo ver con esto, cuando los critiquen, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que no, no, no molesta mucho. Ahí me arrepentí ahora de haberle contestado. Decimos ahora justo que se había generado tanta repercusión y el chico borró, viste, sus su, su tweets. Viste, me sentí como... Se Uy, uh, no, te... te... <risa> Un <de> linchamiento virtual. <risa> se <era> <risa> exageraba. Era un pibito, no sé quién. Era... Bueno, no sé, ahora voy a borrar. Yo voy a borrar el mío también. No, no lo borres, calo. <risa> era, era una brudez. Eh. Está bien, está bien, está bien. No, está todo bien, no molesta, no molesta. ¿no? molesta. Fue Soy una buena respuesta traigo. al estilo tuitero igual. Es, claro, me pareció muy tuitero. Sí, bien, sí, bien, sí. Es una respuesta tuitera está bien. Es gracioso, tuitera pero está bien. No hay que dar bola a esas cosas. <risa> este, pero, no, qué sé yo, a veces sí me molesta. Nosotros la verdad no podemos quejar, no sé. Nosotros estamos acá en Costa Rica y estamos pasando 10 puntos, estamos vamos a tocar un lugar que está buenísimo y y nada, no está tan re bien, no, no, no podemos buscar o sea, quejarlo, no, sería nada mal, mala mal educación. <risa> Pero a veces que se la agarran este mucho con con banda, sobre todo con la con banda chica, dependiente que no, no tiene llegada, que, no, que le cuesta un montón, viste que es todo un quilombo este poder, viste, a sacar un disco, tocar, ¿viste? Y le dan con todo eso gratuitamente, ahí sí ¿viste? me me enbarra la curia. Este, porque me parece como que nada, como que no, no, no es justo, ¿viste? Es como dar, darle a alguien que está en el piso. Este, y sobre todo, bueno, si son jile que no, nadie lo lee, lo no, no mucho nada, no, pero ¿viste? Hay como hay un tanto Twist <risa> que tiene muchos seguidores, ¿viste? Y generan una pequeña tendencia, los influencer. No, no sé efímera, claro, los influencers. Por eso es una tendencia muy efímera y Por ahí le pueden dar más importancia de la que merece Pero sobre todo eso ¿no? Cuando se la agarran con, con los más chicos Por decirlo de alguna manera ¿no? Con manda chica que le cuesta un montón todo Y le pegan palazo para estos lado ahí, ahí me da un poco de bronca Bueno Santi, eh, gracias por estos minutos Muchos éxitos allá Y en México después que siguen eh, Yéndose para, para arriba Vamos a escuchar eh, Las luces, que nos puedes decir de esa canción O presenta la voz mejor la canción Bueno, Las Luces, una canción bueno, de nuestro último disco, eh, estuvo como a punto de, de quedar afuera del corte final del disco y estaba entre esa y otra canción que se llama La Casa Fantasmal, La Casa Fantasmal que perdió la pulseada este, y estamos contentos con toda la, no sé, la respuesta que tuvo, como el recibimiento, como es una como muy celebrada digamos dentro del disco este, así que estamos contentos de haber elegido y dejarla, gran así que bueno, Las Luces, bueno, gracias This mm -hmm. is... Mm -hmm. nuestra página en Facebook. Radio Nauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 <tose> nauta ¿está sucediendo? Le Tercer Mundo. 19.46 en toda la República Argentina. La verdad que yo estoy conmovido. Estás conmovida Yo estoy, estoy como impresionada Porque el, el staff De Calles y Hombre Horrible Está como una pose matona Del otro lado sí, No sí, sé qué sí, le sí, pasa sí, Ahora sí. se hacen los malos de la esquina hay Se, se calman Dos partes mano, calma. mano en los bolsillos. Sí, sí. Mirada, sí mirada altanera Hay dos partes en la radio La de los programas Que están pasando al aire Y la de los otros Que hay una puerta Que los separa La mesa de producción Los carteles de Darío y Max Y papá por allá Jajaja el hall, claro. el hall. Eh, tenemos eh, fijas rápidas sí. un rapid un... rapid las cinco fijas de los mozos y las mozas La voz, pero pero estaré no quedó fuerte de santiago motorizado hay un largo y hondo mar ahí va, ahí va, que separa va. a dos continentes en cada bar restaurante o cafetería dos mundos con visiones contrapuestas Dos tribus enemigas que solo se tocan conflictivamente. Esto ya... para para Esto, es un... ¿Esto ya lo vivimos? <risa> un <risa> taller literario. Dejame, dejame. Dejá, dejá deja la fila. Dale, dale, nosotros. dale, que nos quedan 10 Hablamos minutos. de los mozos y las mozas y sus clientes. Y de la tensa relación que los une. Bueno, eh, empecemos por el final. La relación entre clientes... Hasta cliente... el próximo viernes. Gracias. <risa> y ahora sigue. Ahora va... Malísimo, malísimo. Dale, sí. La relación entre cliente y mozo es una especulación Un juego de danzas Alrededor de un enigma La propina <risa> Tremendo Que utilitarista no, no. Hay todo, una mirada tibitarita. antropológica El mozo, la moza actúa según Cuán generoso cree que será su atendido El atendido actúa como si El mozo le debiera algo que le pagará a futuro Y que todavía no ha decidido Es más, lo decidirá según cómo evalúa La atención recibida Complejo funcionamiento de la propina, que además siempre está atravesada por otras preguntas. A saber. Las preguntas. ¿10%? ¿Menos? ¿Más? ¿Según qué? ¿Vale castigar con baja propina o solo premiar con más de lo básico? Son muy, dos preguntas de, muy, muy difíciles. Muy difícil respuesta. Sí. sí. Segunda fija. El mozo, la moza tiene poder. ¿Dónde reside ese poder? <risa> Tenemos dos hipótesis que son complementarias. Una está en la capacidad profundamente mítica del mozo de contaminar la comida cuando el atendido no lo ve, por ejemplo, escupirla. Segunda en el hipótesis. Mejor de los casos, ¿sí? sí, sí, segunda hipótesis, el mozo como burócrata. Acá el poder reside en la dilatación de los tiempos, lo cual nos lleva directamente a la segunda fija. A siguiente. la tercera. Siguiente, siguiente, siguiente. Las técnicas corporales del mozo y de la moza para ver sin mirar. Pero no es que no miran y logran ver, sino que ver Ven y, lo, y logran y, no mirar Ignoran Claro Ignoran de manera elegante La tercera fija es esa capacidad De los mozos y las mozas Para no mirarte Cuando estás haciendo claras señas Para llamar su atención como Y esto va desde el cogoteo Como le va Hasta Hasta la mano Y después ya se pudre todo con el lenguaje de señas el lenguaje de señas pero ya se complica todo cuando son dos manos dos manos ya situación de aeropuerto pero dos manos me estoy yendo me pierdo el avión atendeme ya pero hay veces donde están dos manos hola nunca hice dos manos dos manos medio fuerte nunca hice dos manos nunca tuviste dos manos creo que no yo antes de dos manos me paro y pago en la caja lo ah, cual eso genera mierda. el odio sí, del mozo sí, genera genera eso genera el odio sí, el mozo sí, ese es salteo y aparte la propina queda en un lugar gris No, pero igual dejo propina, igual dejo propina, pero es como bueno, vos estás ocupado, yo pago en la caja. Mierda. Y el mozo mira con cara de odio como qué qué hiciste? ¿Qué mayor, ah, ahora sea? ahora me viste? Nada de silbidos, na, nada de, silbido, nada de no, el Ahora mal. me observás? De grititos. Garzón. <ríe> El grito está mal no, Y el chiflido no. está peor No, chiflido no, no. Garzón chiflido Señorita no, no. no me cobra por favor No, no Si es que Si es que vale la redundancia Los mozos y las mozas Fijan la mirada En un punto Y se hacen Los que nada El contexto Los interpela Esto es algo desesperante Dañino y cruel Y confirma La hipótesis Del poder del mozo En la dilatación De los tiempos Porque el mozo Puede decidir Cuanto va a estar ahí Sí Pero vos decís que eh, A través hay, de la hay, evitación Hay una cuestión maldadosa De su parte Sí la, la, la, Esta técnica corporal de, de mirar y no ver Es, es maldad pura es par, No parte del oficio Sí Es parte de las De las sobrepasas si es Vos decís que la forma De tan Están de desbordados Están Sí Sí, sí. Mm. Sí. No, no, puede, se, me ha, se me ha aplicado injustamente alguna vez puede, pero, puede, pero vos puede también haber. sos un cliente difícil Reconocelo Te conocemos sí, sí, sí. Yo juzgo mucho, evalúo, pero nunca comparto Ese juicio con el mozo ni se lo hago se lo hago saber Y soy de que no vale castigar Con baja propina, simplemente bueno, vale bueno. subirla pero eso, pero eso no lo saben desde antes Que vos no vas a castigarlo con la propina Pero yo nunca le digo, me estoy haciendo mal si, si, Cuando se va, puedo empezar con un berrinche Pero no se lo voy a hacer a esa persona, nunca jamás Le tengo miedo a los mozos Pero por ejemplo la otra vez hablabas demasiado Ah, pero una... esa es la otra fija. Bueno, pero eso, eso influye en la relación sí, con mozo. Sí, Por el sí. mozo no se quiere acercar porque estás medio goma. Esa es la quinta fija. Otra fija, la incomodidad que se produce cuando pasa lo siguiente. Al mozo lo conoces, es tu amigo o conocido. Esto no implica necesariamente un conflicto y es medianamente piloteable. Sin embargo, hay una contradicción entre la relación entre pares y la relación entre mozo y cliente que hay que saber surfear. A un amigo no le dejas propina cuando te trata bien. En la mayoría de los casos. No le decís que por favor venga cuando vos estás sentado en un lugar. Y tampoco puedes hacerte el amigo y no tratarlo como mozo metiéndote en la cocina con él, por ejemplo. No, difícil, claro, es, es gris terrible porque te estás... a, mí, a mí me da incomodidad Cuando y, hay un sí, mozo también, amigo es una mozo situación... conocido, Ni siquiera amigo conocido eh, Ya es como difícil Una situación de servidumbre, sí, ¿Hay una es, muy servidumbre ¿Hay una es muy servidumbre el, el, el, el, La cuestión del mozo es muy servidumbre Pero y falsear eso y pararte Y decirle, che, no, quería que me traigas Pero no, no me estás pidiendo un favor, soy tu mozo en este momento ¿Alguna vez trabajaron de mozos? Yo trabajé de barman <risa> Bueno en el cumpleaños <risa> de tu Tía. De verdad, pide, no, he trabajado de barman, servía tragos. No, no digo que, no digo que no, pero es distinto el barman. Es distinto, es distinto, me ha tocado servir eventualmente. Porque Yo lo que tiene mozo. el barman, a sí, a diferencia del mozo es que está como fijo en un lugar. Claro, no, sí, lo que sí. te mata de ser mozo es el desplazamiento. Sí, sí. Es tremendo, parece que no, pero mm. es tremendo. El barman tiene un aura aparte y un oficio un... produce algo, no solo trae y lleva. Y además pasaba música. Ah, bueno, no te vas a <risa> Última fija. Que se relaciona con todas las anteriores. Sí, y con la anterior. Sí. Los pifies en la forma de hablarle al mozo. <risa> Son todas preguntas ahora. <risa> ¿Está bien hacerle chistes o está muy mal? Hay que ser amistoso o formal. Distante o cercano. Hay que preguntarle cosas. Y si se le preguntan cosas, hay que confiar en las respuestas... Esa, esa es una parte muy puede... delicada. Por ejemplo, ¿el plato es abundante? Claro. No. 80 kilos de sorrentino. ¿Qué está mejor, la hamburguesa o el pancho? ¿Y, y, y el criterio del mozo? ¿Sí? ¿Cómo sabés cuál? Sí, sí, sí. O le, eh, le pedís que, que te recomienda una cerveza. Claro. Y después, obvio que no te gusta, porque le gusta a él. O sea, yo no te va a gustar. Yo no, no, no pido recomendaciones. Ni... No, yo tampoco pido recomendaciones. Y trato de hablar lo menos posible. Sí, hago chiste. Yo también trato de hablar lo menos posible, pero en general. Pero eso está mal, pero eso está bien... Porque el mozo no quiere hacer más llevaderos un momento. No, no, el mozo quiere trabajar. Vos, no. <risa> bueno, pero eso es problema mío. Aparte yo me puedo hacer... Puedo Con vos no. Tiene sus amigos el mozo. Claro, no quiere está, hacer... Está pasando todo nuevo. de la última vez. <risa> Fue un poco vergonzoso. Todo de la última vez esa chica no tenía ninguna intención de ser nuestra amiga. Ni otra no, cosa. No, no, más. otra cosa menos. Está terminantemente prohibido bajo cualquier circunstancia... ¿El filtreo? ¿Flirteo? <risa> ¿Filtreo? <risa> Yo, eh... No, para mí no, no está prohibido No, no está prohibido Pero, pero... es difícil de decodificar No es hay que usar de la situación de desigualdad de poder Para el filtreo estaría muy mal no, sí, Pero y es además... casi siempre así Claro no, no, no, no sí, sí, sí, sí, sí Lo que, lo que para mí eh, a veces resulta extraño Que igual si hace bien su trabajo está bien Es el mon sortiva pero eficiente Sí viene ese tipo de mozo. El mozo porteño. Claro, claro ¿entendés que te trata? Con cierta distancia, pero hace lo que tiene que hacer. Después está el, el que se quiere hacer y, y no anota. No. ¡Oh, y, y después... ese es el peor! ¡Y ah, sí, sí. cancherea! Anota, anota. ¡Manda fruta! Cancherea. Y viene 80 veces a preguntarte lo mismo. Decís, ¿Por qué no anotas? Hay un papelito. Y después hay gente que... de, de de lo graciosamente eh, desorganizada que es te, te, te, te genera un poco de ternura <risa> Gente que es un desastre Y se, y se cae O, o se cae, o te trae cualquier cosa Y se ríe Como que no le importa nada sí. y, y, Entre que lo querés matar Y te da un sí. poco de ternura El otro día una chica eh, En un restaurante se le, se le cayeron las cosas que estaba llevando Y le tiró salsa no. en la cabeza A una señora que estaba comiendo o sea, Toda llena de salsa estaba Y la piba no sabía, era como entre pedirle perdón, todos nos sabía y reírnos. Eh, otra vino con una rejilla y le pasaba la rejilla en la cabeza. Era como, pobre, me dio, o sea, eh, sentí pena por la moza. Porque como que se le excedió la situación. Bueno, en fin, esas son las... Para mí se le habla. Las se fijas. Le habla. Nunca cantamos esta cortina. No, es que es medio difícil. Es difícil. Es difícil. Es medio difícil. difícil. ¿Se <risa> acuerdan no, la que no estaba te en te francés? Te yo empanadé. Sí, sí, la, la empanadita. Bueno, nos vamos. Yo voy a Chao. brindar por Santiago Motorizado. Ah, yo voy a brindar por una canción del nuevo disco del matón recién motorizado. No, no. Muy monotemático, tenés que elegir otra El cosa. mundo extraño. Es un temazo. Es el mejor tema del disco. Tenés que elegir otra. El mundo extraño. Tenés que elegir Yo voy a brindar por una canción de... Voy a brindar por aquellos mozos y mozas que me permiten entalar en un diálogo con ellos y con ellos. Oh, ¡Qué dente! ¿qué? ¡Qué pesado! No, no lo hago, Siempre lo hago. Lo estoy con ustedes porque se ponen incómodos. Es, sí. Eso es una verdad. Sí, a mí me pone un poco, a mí me pone un poco incómodo igual en general. El que quiere caer bien con, con el tipo de interacciones sociales que no requieren ningún tipo de, de amistad Seguimos o de fija. confianza. Volvé, volvé. Volvé la cortina anterior. Volvé la cortina. Yo tengo una cosa para decir. No, los padres. que sí! Oh, Son los peores La incomodidad que genera que, que tu padre O una persona mayor se quiera hacer el canchero Con el sí. mozo, ah, con sí, la moza sí, sí, Haga típico, chistes típico. y uno se sí, quiere no. meter Abajo mal, de la mesa no, Y, y buscas complicidad con el mozo siento, No le des bola a mi <risa> sí, sí. Mal, me pones del, del bando Enemigo che, Me falta brindar a mi eh, Mirá, tenés eh, Voy a brindar por los que cagaron a piñas al DJ Que pasó muchas veces despacito Porque yo, eh, en varias oportunidades quise golpear a los DJs, me siento representado. ¿Golpeaste alguna vez a un DJ? No. Bien. No bueno. he golpeado mucha gente, ¿eh? ¿Pero has golpeado gente? Y bueno, alguna vez. <risa> <risa> Pero todos hemos golpeado. ¿Quién nos cago a palo a un pibito alguna vez? No. no. Si sí, golpeé gente. A mi, nadie más que a mi hermano. ¿Pegarle a alguien así en la no cara? Ca ¿Quién nos cago a trompado a un a palo a un pibito alguna vez? <risa> No voy a hablar de No voy a dar declaración. Oh, Uy, claro, oh, <risa> eh, Se termina la tercera monja. Viene Calle Ese Hombre Horrible. Estuvimos Tristán Basile, Pati mayonismo Manuel mandizábal En la operación técnica eh, Álvaro Bretal. Nuestro ángel de la guarda desde Brasil. El señor Santiago Abel. Tuvo Luciano Laitó, de columnista. Y nos trajo... <risa> ¿Qué, no? ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás haciendo, Tristán? De ¿Querés llamar a la moza? No hay ninguna no, no. acá, no hay ninguna. Hay que hacer la fija de estas botellitas que tienen pico, porque yo no sé nunca si chuparlas o no. Porque si la chupo, le doy todo el pico chupada a otra persona. <risa> chau, chau, cerrá, cerrá. 20%. Johnny's got a lot of conflicting ideas in his head And he's so, so afraid you've got himself a power rack and a new haircut Well, he's just trying to make the grade you down. get it straight you pray for 1958 well